Dios y el egoísmo infantil del ser humano Ya dijo Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón O sea, el ser humano siempre piensa en las cosas materiales que posee Por ejemplo, su casa, su tierra, su dinero, etcétera Y en la actualidad su coche, su moto, su bicicleta, etcétera O sea, que desde el ser humano que tiene mucho oro, perlas brillantes, etcétera hasta el que solo lleva el que solo lleva la ropa encima todos pues tenemos egoísmos todos tenemos la idea fija de esto de esto es mío Todo esto es el egoísmo infantil del ser humano, de toda la humanidad. Pero hay también en el ser humano la idea de un creador del infinito universo que llamamos Dios y nos hace despertar ideas o sentimientos de justicia, bondad, armonía, etcétera Y el egoísmo se hace más pequeño, o sea, más espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Hay menos egoísmo. Somos menos infantiles y más adultos. O sea, menos animal y más ser humano. La humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. O sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Y a veces, a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos. Todo es egoísmo. El mundo dividido en naciones o países y naciones o países, gobernantes y gobernados militarismo, religiones con sacerdotes y creyentes, gente con estudios y gente sin saber leer y escribir, gente que tiene muchas cosas materiales, tierras oro, dinero, etcétera, y gente y gente más, gente que no tiene nada y quiere tener mucho, etcétera, demostrando claramente que en este mundo la gran mayoría de los seres humanos tienen el egoísmo que les domina esto demuestra claramente las ideas infantiles de muchos seres humanos pero en toda la historia de la humanidad siempre hay seres humanos que buscan a Dios buscan respuestas a sus preguntas que se conforman en ser niños que quieren cosas materiales y que se pelean por conquistarlas etcétera Estos seres humanos que de verdad buscan a Dios, no lo hacen en religiones organizadas por los hombres, no lo buscan en grupos o sociedades esotéricas, etcétera <coughs> No lo buscan en los libros, buscan a Dios en sí mismo, en su propia vida. O sea, buscan la, co la contestación a sus preguntas en sí mismo. Quieren crecer espiritualmente como verdadero ser humano, y no ser siempre como niños que lo quieren todo y estropean las cosas. Buena prueba de ello son el para obrero, el hambre, las guerras, etcétera y gente rica que lo posee todo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre de Cristo, el único y verdadero cristianismo de Cristo, tenemos las ideas muy claras sobre todo esto. Hay que vencer el egoísmo. Y Cristo es lo único que puede ayudarnos. Bien claro, dice Cristo, buscar primero el reino de Dios, Y aquello de no se puede servir a dios y al dinero y el reino de dios es de los pobres está claro que no basta con ser pobres hay que buscar a cristo cada uno en sí mismo en su propia vida para poder vencer el egoísmo y empezar a crecer de verdad espiritualmente como ser humano ánimo pues amigos así se llame cayetano aquí agosto del 97. hay que leer algo Sono este tenía este sitio. Ah. No, el otro día no lo prettier estábamos aquí. Sí. Eh, bueno, que nosotros ya estábamos aquí, estaba calleteando el chisco hasta y no sé si no, Creo que no llamaron. Ah, bueno, sí que y, y bueno, simplemente lo que lo que, le, lo que les dice es que Yo, personalmente, lo que veo en todos nosotros es que, bueno, la gente que veo por aquí y la que comparte así más mi vida, más cercana, es... yo lo que veo es que son, son maravillas. Eh, y hablo en general, no hablo por mí, hablo por los demás. Yo veo que para mí son, son maravillas. Cada uno tenga sus defectos y todo eso es, es normal, ¿no? Pero... Bueno, te paseas, te paseas por ahí y ves, no sé, llamamosle cerdo, llamamosle perros, con todo respeto a los animales, porque son bien dignos de estar aquí, pero no, simplemente eso, ¿no? que veo maravillas, y eso sí, manejando no que tengan sus defectos en todo eso, no, pero yo lo que veo es que son maravillas, solamente eso. ya ya solo comente esto bueno estábamos un día hablando y a Tony se lo dije y al principio de, de venir por aquí te choca más, ahora ya estoy como más acostumbrada, ¿no? Pero al principio decía, no sé, gasto o seduir, que un día, un, un momento menos pensado, pues te quedas como maravillada. No, pero lo bueno es eso, no que saber lo que tienes. Yo no digo que no, que no tengamos, que tenemos nuestros fallos, nuestros errores, sí yo hablo de los demás no hablo de mí, hablo de los demás que eh, no sé. es, es otro tesoro yo creo que eso es la otra parte del del mensaje así como se habla de del egoísmo y de la codicia en el ser humano precisamente quien no tiene egoísmo quien no tiene codicia quien busca es a los seres humanos no busca las cosas en el material ¿eh? o sea, el, el ser humano en la medida en que, que Cristo viva ¿no? en cada uno de nosotros no, y aparte de eso es que no sé, hay... yo sé lo he dicho de cuantas veces ¿no? que yo no sé estar a veces solo, y parece que me gusta estar a veces solo, para estar conmigo, para estar con todo en general, ¿no? En lo que yo pueda y... pero no sé. Y a lo momento que las personas dan no necesitas, y sobre todo el reflejo de el fruto de la vida, las citas perezo, en que te estás Y hay digo que yo en mi vida tengo mi trabajo y en fin, todo, pero Porque bueno, cuando estoy con ese tipo de gente, pues, es, es vida, vida. ¿no? Pero bueno, o sencilla que la vida, lo veces hemos dicho, que teniendo que, poner, que cubrirnos y un techo a favor de cobijarnos, pues ya no hace falta nada a ¿no? la Algunas veces cuando se, las reuniones nos unimos y, tal, y, se, y se arman los debates que algunas veces se arman, como ¿no? por ejemplo el veneno salvo y tal, ¿no? y, y la, siempre la queja ¿no? tal, que entre nosotros, que parece que, que solamente sacamos nuestras virtudes y tal, pero no los defectos. Uh, cada uno lo pone como quiere ¿no? y como lo ve, pero así como lo que tú dices, ¿no? También todo depende un poco de lo que tú estás esperando. Pero muchas veces siempre se espera afuera. Siempre espera afuera que se reúnan las condiciones y tal. Cuando no se está reuniendo dentro de uno. O sea, siempre esperamos fuera que sea lo más perfecto más que lo de dentro. Es como, no sé... No te preocupes tanto de lo de afuera, ¿no? Demasiado mirar la paja del ojo y eso es lo que estamos siempre, ¿no? Si exiges a lo de afuera, los amigos y tal, es una prueba clara que te lo tienes que exigir tú. Eres tú que te tienes que exigir, lo que estás exigiendo a los demás es que lo, exígetelo para ti, ¿no? Y yo creo que la armonía entonces sí que puede a, a existir, porque si estás viviendo contigo mismo, ya puede haber fuera lo que haya y que la demás gente sea incongruente, o sea así, o sea esa pero si tú estás con, conforme contigo mismo en tu lucha, en, tu, en vencer tu egoísmo, que el mensaje de Cayetano lo que quiere decir, pues, ¿qué, ¿qué más puedes pedir? lo que puedas pedir a los demás, es un poco... siempre es como... una exigencia un poco en el aire hombre, puedes pedir lo mínimo bajo el mínimo, como, como hacen una huelga que dice por lo menos que sean los lo mínimos ¿no? que hayan los mínimos para que no deje funcionar eh, la luz o no deje pues por lo menos lo mínimo que simplemente la amistad caray. pero no exigir una serie de cosas a las buenas personas que tú no eres capaz de reflejarlas de hecho el exigirlo ya está reflejando de que en ti no está o sea, en eso sí que yo Ya, y, y con respecto a, a mensaje, eh, a, a, a, centrándome más ¿no? en el tema del mensaje, eh, Cayetano ahí expone, expone Cayetano de los ricos y los pobres y el egoísmo que en ambos está. Mm, bien, ¿no? Pero no hay excusa ¿no? para el egoísmo porque cuando hay una lucha interior en la persona no hay excusa que valga tienes que funcionar, por dentro tienes que luchar y tienes que hacer el esfuerzo tú ¿no? tanto el rico como el pobre pero en cuestión humana ¿no? en la cosa más de, de, de lo que influye ¿no? de, de la presión ¿no? y tal está claro que el pobre está mucho más eh, cargado de presión que el rico porque y no es por ir en contra al rico ¿no? sino porque el rico tiene su riqueza y no está presionado, presionado por nada pero el pobre, además de que el pobre aunque clame riqueza se encuentra de que ha perdido una cosa muy valiosa la ha perdido, pero es por no por culpa de él, sino porque le han machacado históricamente a través de la historia siempre el pobre pisoteado, pisoteado y esto crea Y está creando, y lo ves en la gente, un sentimiento enorme de culpabilidad, de resignación, de, de aquella cosa de, de poca cosa. ¿Qué poca cosa somos? Somos tan poca cosa que muchos pobres dicen, ya que somos tan poca cosa, pues hagamos como los ricos. Y muchos lo hacen así. Pensad solamente en el dinero y ya está, porque no tienen ni dignidad, que es eso lo que les falta a muchos, a muchos seres humanos, dignidad para alzar la cabeza y decir no, soy una persona, no tienen esa dignidad, pisoteado continuamente y tal y que cual, ¿no? Y por eso, a la hora de hablar, a la hora de hablar con una persona, eh, con otro pobre, ¿no?, como tú y tal, te das cuenta que lo que no le puedes decir es, eh, estás cargado de egoísmo o sea, ir allí de estás cargado de egoísmo y tienes que vencer no, porque no es así al rico sí pero al pobre no o sea realmente no se salen en absoluto de las palabras del evangelio las palabras de Jesús es al pobre que se le, le es enviado el evangelio el evangelio es no, es la liberación es el pobre que se tiene que liberar de toda esa presión el rico, joder, el rico es el mismo que se está eh, encerrando entonces, pues, eh, no sé, ¿no? Eh, por eso, también, eh, cuando nos reunimos, también es, es, es muy, para mí es importante, ¿no? que haya siempre, siempre más, más una tendencia por decir algo, ¿no? por decir una palabra, ¿no? más de optimismo, ¿no? más de ayuda, más que decir somos estos pecadores y esto y lo otro, ¿no? Esto, esto es lo que... porque si continuamente no lo decimos con lo que ya no lo está diciendo la sociedad de que somos burros, andos y borregos entonces... ¿qué pasa? ¿dónde están las palabras de aliento? se podría decir ¿dónde está el Cristo en las reuniones entre nosotros? si el Cristo es no solamente paz, armonía y tal también es, es, es, caray, es, es amor, es, es comprensión es, es una serie de factores que se tendrían que tener muy en cuenta y cuando se expone algo también tenerlo muy en cuenta a la hora de dar una opinión, a la hora de dar un consejo, un, incluso un, incluso debate, a la hora incluso del debate, ¿no? Y no sé, hay momentos que creo que no, que sigue estando el egoísmo, sigue estando esa presión, esa cosa, ¿no? Pero en nosotros más, lo que si sale eso, es, está, es, es evidente que no es más que la, la carga que durante siglos estamos llevando esa cosa de que parece que tenemos que estar defendiéndonos nos hemos despertado y nos hemos dado cuenta que somos esclavos hay mucha gente que no se da cuenta que es esclavo claro, ahora que nos damos cuenta que somos esclavos nos tenemos que defender y es la muchas veces la postura que, que, que ponemos entre nosotros ¿no? y, y se, se ve, ¿no? se refleja ¿no? poco, en la misma, pero, yo más o yo... menos no, perdón, perdón, es que tiene que ver con lo que esta mañana estaba pensando. Sí, lo que acaba de decir de esclavos y que no tenemos ejercicios. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que yo esta mañana, bueno, me voy a limpiar, ordenar, a recargar plantas. Y me voy también pensando, claro. Dice, a ¿qué pasa? Cuando está el Cristo, a mí no me afecta lo que me digan. No me llenen. No, no, no me tienen por qué llegar a sus palabras. ¿Qué pasa? Es porque Esa persona que en la bestia la que está lanzando lo que molesta, digamos lo negativo, que está cabreado y te dice cosas como sea. Entonces, si se encuentra con la bestia mía, mira lo que pasa. Pero si se encuentra con el Cristo que yo tengo, no pasa nada. Entonces, es verdad, si lo quieres escuchar en ese punto de vista que tú dices, si el Cristo, pues, cada uno sabe quién... Sí, claro, es yo, y yo lo digo, Maríaquita, yo lo digo en el pero, sentido de reunión, ¿eh? en general claro, no sé, Porque en particular yo no me puedo meter claro, dentro de la persona no, no, Y decir, no sé, este vino el Cristo pero, o este no, lo dejando de no Pero sí no puede, sí, pero sí pero en las reuniones Claro, sí en la reunión en general Porque claro. también, no sé, pienso que también hay que saber leerlo Yo muchas veces, y, y más Yo Quizás más antes, ¿no? porque también estás más sensibilizado, no claro. sé, no, no sé, no, no. sé, pero antes yo me daba cuenta de que, no sé, muchas veces me emocionaba las reuniones, pero era porque me evadía de la reunión, me evadía de, de la, de, no sé, de, me evadía de, de, la, de la persona en sí, ¿no? de aquí hay gente, ¿no? veía un poco más el ambiente, ¿no? veía más la parte, la parte de, notaba, no me dejaba llevar un poco más por la emoción de del Cristo, de las palabras, de lo que significaba, de la enseñanza de la cosa a mi me emocionaba un montón, ¿no? por eso hay momentos en que me he hecho un montón de menosprecio y, ahora... y, y entonces, es que no había terminado para mí y entonces, claro, cuando Caritano muchas veces nos dice buscar al Cristo siempre nos está repitiendo en todo el mensaje lo mismo, buscar al Cristo porque al Benjiro no lo buscamos mucho, no ¿está claro? Entonces, ¿qué pasa? Que, que yo seguía pensando esta mañana este tema, ¿no? Y decía, a ver, ¿pero qué pasa? Si, si yo encuentro ese Cristo quiere decir que yo tengo que estar conmigo misma, entonces. ¿Ah? Porque si estoy bien conmigo misma aunque lo que le decía a Miguel hace venga lo que venga en mí no pasa nada. O sea, todo sigue quedando, todo me resbala. O sea, no es que no me interese tampoco. Te si quiero decir que es como que tú lo comprendes, lo asimilas. Claro, que eh, cuesta, o sea, pero ahí se nota cuando tú sientes, porque ya se sabe que el apóstol Juan cuando decía que Dios es amor y, amor y de Dios y de vener, bueno, en eso, ¿qué es el amor? Cuando está en ti y te sientes bien contigo misma, siente ese Cristo, lo que pasa es que las 24 horas del día no sentimos así, ojalá yo las 24 horas del día lo sentiera así, a veces sí que lo siento, no lo doyemos, pero las horas del día es un más duro, más duro, más duro, más difícil, pero cuando lo siento, no doy cuenta que, ¡ah, en eso fallé! No, no, lo que pasa es que nosotros hoy oh, es que cerramos esa puerta, porque en el mensaje de Regisla Pobre, en cada casa obrera, y Cristo en el corazón es eso. quien realmente tiene Cristo en el corazón? Yo, a veces no siento. Ojalá lo sintiera siempre, ojalá. Pero cuesta, pero ¿por qué cuesta? Por lo que decíamos. El egoísmo que es el mensaje de la hora de Cayetano, el egoísmo que siempre estamos pensando en nosotros, en lo que tenemos en la mente. Entonces la mente tiene ambición, tiene poder, envidia, lo que sea, tontería, eso entonces eso es lo que nos está eh, como quien dice, bloqueando que es una palabra que usa mucho gente en ¿no? el eso de bloquear la mente pero nosotros lo tenemos bloqueado porque nosotros tenemos y dejamos que la venta nos deshacame y a mi también, hay muchos momentos que yo me estoy en no se sé donde, lejos porque yo digo, ¿Por, por qué me está pasando esto a mi que a veces no, no, hay cosas que no me encajan o hay cosas que, que me sobran <risa> o que me faltan y, y es por eso porque no tengo el secreto desarrollado como tendría que tenerlo me falta eso Yo creo que a lo que pasa es que las cosas no resultan con tanta armonía, hay problemas de este tipo, y uno más que otro. Bueno, pídese a cada persona que uno puede estar a decir más que menos, porque no, no puede ser. Sino que mirarte tú misma como tú, ¿cómo estoy yo? Entonces si veo que los otros están peores, no puedo estar mejor, darme cuenta y tratar de estar mejor en todo caso, ¿no? No es porque entonces hay que decir que la becha está en mi raíz, o sea, me está jodiendo eso nos pasa a ir de todos Y ahora me estoy dando cuenta de una cosa. Cuando hemos empezado a hablar de, bueno, de este tema, de la vista y bueno, todos habíamos empezado a decir unas cosas diferentes en común, y yo, yo he empezado a dar cuenta a la cabeza, que es lo común que diariamente vives, o que yo creo que vivo, no sé si es correcto o no. Correcto, pero, eh, yo en mí me di cuenta que cuando yo creo que tengo frente a mí a un amigo de verdad, a un ser que, que, que me aprecia, que me quiere me di cuenta de que yo mismo intento siempre ofrecer todo lo que yo pueda toda mi ayuda que yo pueda pero nunca pido nada a cambio no pido nunca nada a cambio eh, porque me di cuenta que si yo ofrezco todo lo que yo pueda dar sin nada, cuando esa persona se sienta en la misma exposición que yo tampoco voy a necesitar pedirle porque ella me va a ofrecer lo mismo y bueno y a raíz de, de, de esta charla digo pues si esto diariamente yo lo vivo porque no pienso lo mismo con el cristo es decir yo puedo hacer a Cristo todo lo que yo puedo que es poco pero él me puede a mí mucho pero tampoco se lo pido porque sé que si yo amo al Cristo, el Cristo me ama a mí y, y me he cuenta de eso ahora cuando hemos empezado a hablar de este tema Realmente, o sea, me había dado cuenta hace tiempo, pero ahora todavía me ha apreciado mucho más. O sea, no... Lo que vengo a explicar es, en poca ocasión no lo no muy bien, es... Prefiero más, cuando realmente tengo una amistad, ofrecer... Porque creo que no necesito pedir. ¿Qué le voy a pedir a una amistad? ¿Qué le puedes pedir a un amigo? Solamente su amistad, su cariño no va a salir a cosas físicas porque es lógico porque para la imagen entonces es que tuvo peor amistad, entonces eso si esa esa señal está, la tenemos aquí pues eh, yo creo que esa señal es pálida para lo espiritual eso más o menos quiere decir y me he dado cuenta a raíz de lo que tengo que eh, o sea que si tengo un amigo que es Cristo me da su amor no me pide nada a cambio yo de hacer lo mismo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 Ahora vosotros os haces ¿no? sí, que no sé qué igual sí, es. No, que, que cuando has dicho lo de la Eclesiastés y has sacado el versículo que has hablado, has hablado, has comentado con... Si no me he que... sí, bueno. No, que, que dice que el, el, el, el cuerpo muere, el ser humano muere y, y te dice que el Espíritu vuelve. El cuerpo vuelve a la Tierra y el Espíritu vuelve a Dios. Pero no te dice si es un ser humano bueno, malo, si ha cometido pecados, si no ha cometido... Es el espíritu, bueno muere, muere el ser humano. Pero o sea, ya se cuidará. Ya se cuida, pero no dice si es bueno o malo. Ya se cuidará entonces, Dios de tanto, arreglar esto. Por lo tanto, quien dice que, que, que, que vuelve a Dios solamente el bueno? Entonces, entonces toda esa porquería, esta parsantería ya de las religiones, ya estaba en la religión judía en tiempos de Jesús. Y es por esto que Jesús dice... Uh, yo soy yo buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, más en la sala el cuando ve que viene el lobo, oye y les dice a ellos, sepulcros blanqueados, ¿sí? generación de víboras, no dejáis entrar a los mal ni entráis vosotros en el reino. Es decir, basta de religión, basta de vividores, de sacerdotes, y, en, y después viene el Vaticano y monta otro, y vienen los protestantes y montan otro, y esto es burlarse de Dios y del de Cristo, del Espíritu, porque los únicos que clamamos fuertemente, el cristianismo de Cristo, es aquí, Iglesia pobre, aunque suene mal, a muchos pobres, que quieren ser ricos. La cosa está clara, es el colmo, o sea, que aquel el hombre dice, nada de esto nada de intermediarios y directamente a dios ¿Qué punto? entonces qué pasa que después vienen estos de roma dicen no jesús eh, se va a las suyas nosotros haremos una reducción y tal y tal eh, con sus cosas sus ideas a nuestra manera y algo viene el protestantismo y otra tanto negocio puro asterosidad total porque en el tiempo que corremos con tantos inventos en el mundo, tanta cosa, y tanta civilización que se dice, estar aún en estas, de que unos seres humanos tengan que depender de otros para las cosas de Dios, si un, ni uno ni otros han visto jamás a Dios. Esto es el cómo, lo cómo. ¿Quiénes hecho los demás? Por muchos estudios que tengan, para decirme cómo tengo que actuar para estar bien con Dios. Es Cristo, es la conciencia, son los sentimientos, es la vida misma que me diga, tira por aquí o tira por allá. Y me daré cuenta, me daré cuenta, y, y, y, y, y creo que todo el mundo se da cuenta, de que, que el egoísmo, ah sí, pero me gusta, alimentaré este egoísmo, porque yo si sí puedo tener dos coches, porque tengo que tener uno. Y si puedo tener uno, un yate, porque tengo que ir a trabajar de carpintero. Si puedo tener el yate explotando los demás. Todo esto rueda por dentro de la cabeza de millones de seres humanos. Pero, pero, como que nosotros tenemos igual que ellos el cerebro para pensar, y si no, no, yo me con Cristo, me voy con Dios. Por una idea, por una filosofía. No, simplemente porque... Ya basta para mí, no sé, para otros tenéis que pensar. Ya basta, ya ser el toque. Ya ser los monos y pelearnos por los cacahuetes. ¡Ya basta! ¡Clac! Los cacahuetes. Quiero sentirme ser humano, pobre Es para, para mí. Y esto. Y esto. Un dar ideas a otros y que las tengan claras, ¿sí? porque lo que decíamos esta mañana y lo mencionamos ¿no? no es vergonzoso los gobernantes de los países capitalistas ¿sí? los más fuertes del capitalismo american de la guerra, España si queréis armas ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? a estos de los aires, armas colegias, colegial, y vengan guerras y luchas, y ellos mismos después se dicen, ahora que ya hemos destruido todo esto, ahora hay que hacer, eh, organizar la ayuda humanitaria. ¿Sí? Tony, tienes que pegar dos bofetadas a mi llero y hacerle unos cuantos, si sería bueno, en mallorquía, en tres tren, tren. Sí, sí. y hay que ponerle unos puntos. Eh, bien, no te quejes, Miguel, porque ahora Castro, tony y yo, eh, será una ayuda humanitaria y vendremos a curarte. Pero yo he dicho, tony le pegarás tú, sí. Y Castro está de acuerdo, sí, porque después tú prepara el bocetín, porque primero tienen que pegarle tony y ¿qué Casto, es todo esto? Castro tendrá trabajo, y... Y sin embargo, lo tenemos en grande, aunque esto sea una cosa cómica. Y la gente no se da cuenta. No se me da cuenta, ni se me da tanta gente y no lo ve. el es bestial eso. Bestial. Espera, espera. Ayuda humanitaria. Cruz Roja, espera. ¿Por qué? Porque, hombre, espera. Aún tenemos que eh, eh, derribar aquello aquellas casas, matar a aquella gente, hacer que haya heridos y muertos y tal. Y bueno, después, venga, ¿tenéis preparada la ayuda? Sí, ahora venga, quita ahí. Oh, qué buena gente. ¿eh? <risa> ¿Os dais cuenta? y sin embargo con esto, con música, todas las jerarquías y sacerdotes de todas las religiones, partidos políticos, todos los condes y marqueses y reyes y, y, y merdes de llestes, aunque quiere, eh, las siglas queden en merdades. Es un todo esto. Como. Eh... Bé, un momentet, i la pròxima reunió on serà? Hombre, habíamos, habíamos d un, en un momento d'hava hablado a ver si la queríamos hacer en la playa un dia, a ver si, ah, si seria interesante, no? Ya antes de terminar el verano, sí. hacer sí. una reunión en la playa allí por, por el abinado, en Pastilla... No sé, a Pastilla no era coches... No, pero hay autobús, hay autobús y llevan más andías o sí, Eh, de acuerdo vosotros. No sé, lo que va a venir, pero que viene, sí, sí, sí, sí, sí, sí. la la villa jardín, sí, sí, sí, sí, sí. así como lo hicimos para el cumpleaños de Toni, ¿vale? Conviene... Siete, pero conviene que me y me digáis en tal sitio, porque sí. si viene alguien allí a decir así, es en tal sitio más o menos, ¿eh? Así Y si tú quieres ir a la playa aquí está, no? No, ya vendré, ya vendré. <tose> <risa> no, no importa que te digas dónde vayamos. Pues ya vendrá. Venga y Pepe, venga y tal. No, iba a decir que si no, iba a decir de hacerla en casa, pero bueno, en caso la próxima. No sé, no No, pero vamos creo que sé, Vale, ¿dónde está el paseo aquello? Sí, si te acercas. Vale. Es muy, muy largo, ¿ah? ¿en qué parte, ¿Dónde están los columpios? No, nos encontraremos. Seremos ahí el único, el, ahí el ahí único grupo, un... grupo a las 7 de la tarde estará. Aquí no está el plato abandonado. A las 7 habrá mucha gente. Hay una placita y ahí está sí. la playa, claro. Igual, predicaremos desde los terrados, bueno, en este caso desde las orillas. Sí. Y si os sirve de ejemplo, os diré, en tiempos de Franco, Ya ya de Nueva Me invitaron la iglesia van der Ca, calle Morillo, que aún era un erudito, el pastor don Juan Jepó y su hijo también, Humberto, también no sé. Han venido gente de la península, obviamente de Barcelona, de Valencia y después los de Cartagena, los de Palma, y te invitamos y por pasaremos toda la tarde en el castillo de Bellver. Ya había entre unos y otros, yo creo, ya había más de, de 100 personas, cien, si, si no llegaban a, a 140 cuarenta o ciento bien más de 100 personas. Y, y allí, eh, comer un poco y saludar, y después un el pastor, este señor, que era un hombre de edad, le eh, dio un poco la Biblia y fue a separar ritas, así, pero... Ah, en un plan muy suave, y después me dice, Cañetano, ¿y si quieres decir algo? Y los ya de ya que me conocían, no, y, ¿y esto te parece bueno también? Yo, de Palma. Sí, sí, habla, habla, Cañetano. Yo pensé, bueno, no, ya veremos qué pasará. Pues si jo. hable. Bien. no sabía qué decir pero después reventó la cosa y me acuerdo que si eran 100 personas 100 protestantes reunidos sentados sobre la hierba al cabo de 10 minutos o un cuarto de hora que yo gritaba a lo mejor ya había 500 personas o 1000 personas porque la gente del castillo allí toma la gente y quiere Ahí hay uno que predica y gritando y gritando y gritando yo no sé si pasaría media hora o veinte minutos, no sé se presentan delante de mí cuatro o cinco guardias con la, eh, la escopeta auto auto basta esto está prohibido esto lleva. esta gente no tiene la culpa. son de la iglesia evangélica este señor es el pastor me ha pedido para hablar yo pues me he puesto hablar o sea que el culpable soy yo si tienen que llevarme ala. yo ya puse las manos aquí ya que ellos se llegan ¿no? no, no, pero no sigan en esto bien, pero no me detienen no, no, no, no sigan y despejen mucha gente de está demasiada gente reunida aquí ¿Sí? me explico Vosotros no llegaréis a tanto en la playa, gracias a Dios. Pero tampoco tenéis que... No, no. Aunque pasen extranjeros, se asusten. Y ahora voy a decir una, una animalada. Una animalada que os gustará vosotros. Gritad fuerte. Aunque alguna turista se le caigan las piezas, no sé, señor, yo bueno, una pieza ya la las tendrás caída. Vieja ¿Eh? Las piezas viejas de él. Así como están las playas de Mallorca, por lo menos una ya no. está caída de por sí. Ah, no, no, se, no, se, se, se le caiga no, la no, otra. No, pero si hacemos como hili-hili, unas cuantas allí, pero a claro. lo más gente. <risa> ¿No dice un no machista, María Gil? Ya estoy esperando que salga. Oye, ¿qué machista? Porque ha dicho una turista en no un turista. Jodid. Y las mujeres, cuando claro. predique es que, que, que, que se le las piezas son los ¿Ves? hombres. Dile que son dos machistas, porque <risa> Cayetana no, son que se no puede hombre. caer las piezas a los hombres. Porque si ya fuiste que a una tristeza, se le caigan las piezas, digo, <risa> si es un hombre que se le caigan las piezas, <risa> perdón. La hombre, es que si Cayetana llega diciendo a Reyes B, un... yo... hubiésemos tenido que sospechar. Sí. <risa> Ahí. Me gusta que me entiendan. O, los, o estás muy ebullicionado y ya sobrepasas eh, el sexo. No, esto es el, el, el agosto. O te entrado los calores. No, las piezas, las piezas. El, el mes de agosto. Y las gambas que me dio Magdalena ayer. Uy, uy, uy. gambalero. Se lleu, se lleu, Això és el gelat, Catalona. No li el gelat. 8 i 25. Bueno, me dice el lente? A la ua, a la ua, a la ua, a la ua, a a la a la la ua, a la ua, a la ua, a la ua, a Hoy estaba en Alcalá, Cuatro y un collar. Perfecto. Esta mañana vi sí, vamos trabajando, la red para que se suele pagar la gente trabaja, trabajo, trabajo eh, para mí, como veo mucha gente, hablo mucha gente, pues no es una carga, parte que era un trabajo, físico, no es una carga, no ven y casi siempre son disfrutemos. Eh, esta mañana una señora me dice Como apiadándose ¿no? de que, que está trabajando a todo sol, me dice, hay que veréis, con este sol tiene que estar aquí, y yo digo, eh, bueno, yo, yo estoy acostumbrado ya, y me dice, sí, pero es que los pobres tenemos que aguantar, y ya se iban, ¿no? no, porque iba siempre así medio abandando, y yo, ¿qué condena? Tanta dificil, tanta tontería, no? ¿Y esto? ¿Y ¿esto qué? Pobre, no, ella iba con su cartera bien vestida, iba al, al mercado donde estaba, iba comprar, iba a los y ella, yo trabajando, sabía que los restos. Los pobres, ¿qué tenemos que aguantar? Y ya está, no discusión. que valga? Los pobres, no, ya, ¿no? Tenemos, ella y yo. Ella es ¿Hace años? Y, y nos contaba a nuestra madre un hecho, contábamos una mujer de limpieza en la casa entonces no había estos fregones estos, que venían que arrodillarse las mujeres al suelo, con un cojín o un trapo y después fregar así a mano yo era muchacho cuando se contó esto y, y aquella mujer pues jaba diciendo y esto me parece que ya lo he contado otras veces hay, que la o sea, un poco ahí mi espalda. Y la señora de la casa ya y sí te comprendo, te comprendo, pero vosotros os ponéis que esta ira por esto a padecer, a salir, a salir". Y, y, y nosotros pensamos que claro, después morimos y nosotros no estamos acostumbrados a sufrir. Tendremos que ir al cielo. Y vosotros que ya estáis acostumbrados a sufrir, podéis ir al infierno. Pues eso se lo dijo. Así se ¿eh? lo dijo. Que hipocresía, morro. Que hipocresía. Pero eso es hipocresía, ¿no? No, es sinceridad, es que pensaba. No, pero está la pobrecía, es decir, los, los ricos... Y aquella mujer se levanta, se coge un cubo de agua sucia y se lo puso encima de la cabeza de la señora. ¡Tome! Empezará a sufrir un poco. Y, y y aquella mujer se marchó. Y bueno, y la denuncia y a la policía, pero todo se quedó en nada, porque... Si ve que la policia diré ah, ¿qué pobre. que seguro, seguro, que su marido le daría la, la, la, la rebañina, porque te parece que tienes que decir esto?, burra más que burra, burra, más que burra. <risa> doble burra, doble <W> burra, <risa> una buena cosa... Claro. claro, si no estáis acostumbrados a sufrir, que son los ricos, esto, eh? tienen que ir al cielo, no pueden sufrir les calderes de... de la botera. Eh, sí, i de... I de... <ríe> Quan Mai... <d 'anar> <ríe> no, però per se'n se deien, se'n decían muchas eh? Sí. Perquè, no te crees... Son la prepotencia, ah, sí, però... A mi muchas veces, cuando vas a una empresa... I tu callate, eh, decían a la gente, perquè sempre hi haurà ricos i pobres, i además el peix gordo se si come dos peces pequeños y tú a callar así ah, te lo decían las pijanas son pequeñas y mira que bocado tienen pues mira, ya, ya que el pez grande se come el pez pequeño ya sabes lo que me puedes comer pero, pero a raíz de esto que empezaban a decir algunos obreros empezaban a decir ya algo que yo, ah, caramba, mira, menos mal que reaccionan Ya empezaban algunos a decir, sí, sí, el pez gordo y tal, lo que quieras, pero muchas moscas se, se, se, se comen un asno, matan un burro, matan un burro, o sea ya empezaban a hacer. Yo muchas veces a lo mejor vas a, un, a, una, a una empresa a montar una alarma, cuando terminas, pues, precisamente coges al, al dueño para explicarle cómo funciona, y le dices, bueno, pues tres lados pueden llevar hasta seis códigos, o pueden llevar 36 códigos, 32 códigos diferentes y tal, Y dice, ¿y esto, niña, puede servir para hacer un control de acceso para controlar los trabajadores? Y yo le digo, ¿y a usted quién le controla? Yo soy el dueño. Usted ha encontrado... Pero le cachondeo, pero se la tiro. ¿Y a usted quién le controla? Y dice, hombre, yo soy el dueño, yo soy el que tiene el dinero. Usted ha encontrado que robar a los trabajadores. Y así de cachondeo, se lo digo, y... ¿Qué dice? Pues tómala, ya tiene clavada. Eh, y ya, me, ya a me mostea mucho porque muchas veces me roba conmigo otro y, y, y sueltan lo mismo. ¿Y, dice que sí? y el otro, sí, sí, porque si hubiera un cúdio cada uno pues saber si alguno venga a robar y tal. Y le digo, tú eres tonto, tío. Pero tú, cómo puedes decirle es que tú eres un obrero también. ¿Cómo le puedes decir que un obrero le va a venir aquí a robar? Si el obrero cuando termina de aquí se va a su casa y no quiere perder aquí hasta el día siguiente. Pues no pues, me parece es. No, yo casi con bromita, bromita, se las tiro, Sí, ¿no? eh, dice, eh, animal, animal. Pues la vas a sacar doblada, macho, fíjate. Sí, debes de encontrar cada uno también. Uf, son vidas inmortales, tío. Sobre todo a Paolova. He preguntado a la Paolova, eh. El, el Pomar, Luis Pomar, madre mía. No ¿La Paolova? ¿Le llamáis a Luis Pomar la Paolova. Pues... No es no, bueno, no es bueno eso. Terrible. Ese es terrible. Mi mujer vivía en una casa de él, estaba hecha con restos de, de estaba fabricado, era un, un piso y había fabricado un piso en finas con restos de obra. Y cuando hacías así a la pared, se iba toda la pared. O sea, que cuando clavabas un clavo se, se llevaba media pared. Tenía que clavarlo, no sé, con pelo, no sé, a vermos aquí, no se sé. puede clavar un cuadro. ¡A igual ya tengo un cuadro! <risa> ¡Vaya vale, cuadro! Si yo, si cuando fuimos a la reunión me paramos de... El tío estábamos ahí preparando sacó una, una bolsita y sacó una moneda de plata la puso encima de una aparador y hacía así, ¿sabes? Y yo lo vi, me dipercaté, digo, mira el tío, el tío mira el tío lo está haciendo, dejando la moneda para ver si se la robamos, para luego cascarnos. Le sí. digo, sí, si es moneda ya no tiene curso legal, hombre. ¡Ay, qué dios! <risa> ¡Ay, ah, qué dios! ¡No, la moneda que pone ahí, hombre! <risa> qué morro! Es eh, Es que algunos se quieren pasar tan de listos que así... Pues fíjate, fíjate si tiene la cabeza mal este hombre, porque yo creo que ya la pierde, que puso la moneda allí, y yo he a varias reparar, y aún sigue la moneda allí. O sea, se le ha olvidado la moneda <risa> Se le ha olvidado allí, ¿eh? Se le ha es que es, es mortal. Okay. Bueno, hay muchos más en su y cuando vayas ¿eh? no te das para su vida eh, el otro día <risa> <usted> dice, <risa> lado, y no dejarlos salir <risa> porque el otro día voy a un sitio y me dice, toco en la puerta ¿no? me dice, ¿dónde va usted? Y me presenté, bueno, soy técnico de Ecosugur para reparar el sistema alarma y yo le va usted, dice, ¿Usted tiene que entrar por el garaje digo, oiga, yo no soy un coche, soy una persona y pasaré por aquí y otra vez no. otra, otra pues, no sé. hemos entrado por la puerta principal nos dio no, no ¿vale? y sale el marido dice oye dice estos son personas menos mal ¿no? dice, <risa> <risa> delante de nosotros porque a mi mí... <risa> sí, <me entiendo>, ¿eh? <risa> no estos son personas dice, y tú si no tienes nada que hacer si te ha terminado de pintar al final te vas a pegar los platos no <risa> no ¡Tal cual! ¿Ustedes cuando vengan aquí a esta casa entran por la puerta de <risa> no, no, no, Porque son más personas, eso, ¿no? O sea, ah. ahí te acuerdas. Está, está claro que los ricos, la gran mayoría, lo único que tienen que aprender son cuatro lecciones, que todavía no han ido a la escuela. Enseguida claro, no, sí, no, sí, que okay. lecciones, porque ya lo aprenden en el lo examen. Bueno, ¿eh? Lo bueno de esto es que... Son niños, todavía primera vez no fui ha para hacer un presupuesto, porque por lo visto la máquina excavadora que hacía un chale al lado, Le pegó un, una rajada y, y le jodió el cuadro de la acometida. Le pegó el neutro y le pasó el 80 y reventaron todas las cosas de la casa. Explotaron todas. ¿no? Y yo fui a posar la arma. Y me pide contar la vida de que si la porque lo voy a denunciar porque me tiene que pagar esto. Y digo, señora, si yo vengo a que trabajar, no va a puchar a usted. Ya qué tal, Cari. Yo, yo contarte tengo unas compañientes que ven no solamente usted. Lo siento mucho, qué estúpidos es ustedes. Digo, bueno, <risa> es que no, la, no la soporto porque sabe por qué, no sé, tonta. No la soporto porque un día fuimos a nos cerramos tres. Fuimos allí cuando la primera vez que fuimos aquí a montar. Hace ya de estos años. Y ya que se me empezaba con un chip que era un Cherokee. Y y yo les pues, sus gafitas de estas de montura de oro y tal, ¿no? Y día voy oiga, ¿usted es el responsable de estos hombres? Digo, no, son mis compañeros. Dice, bueno, pues esto me han robado a las gafas de mi coche, o sea, que ya me las pueden estar hablando. Digo, está seguro de que está diciendo? Es una situación muy grave, que le han robado las gafas. Dice, sí, porque ya las he dejado en el coche y ya no están en el coche. Digo, pero es ¿esto es tocado el coche, señora? Y sí, sí, bien. Vale, pues mañana vendremos a, a hablar un poco mejor de esto, ¿no? Y al día siguiente la veo a la tía conduciendo con las gafas puertas. Ah, le explico cómo eran las gafas por si se las veía mi compañero. ¿Sabes? Se le ha dado las gafas. ¿La Vean aquí. Digo, ¿Te han devuelto la No, ¿sabes qué? Que las metí en el bolso es un que habéis el cuarto, el dormitorio. Digo, pero, es grave lo que usted decía, que le harían robar las gafas. Si le ha la denuncia, ¿qué ocurre? Podemos quitar la denuncia que tenía por Calumnia. <risa> es eh, un desastre. Él te de, de todo, ¿eh? Porra, de todo. ¿Eh? No, un chino que se llama Antonio. Un se llama Antonio. ¿Quién quiere no saber, eh? ¿O Eh, tengo película para contar. ¿eh? Okay.